Vamos a hablar con Laura Sácara, directora de producción y desarrollo local.、Eh, empieza, les contábamos, la Feria del Regalo aquí en t o a i Muy buenos días, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Qué lindo que estén del otro lado.、Eh, igualmente. La igualmente, Laura. Contanos, bueno, ¿cómo va a ser la, la edición que arranca esta tarde? Tenemos este, la Feria del Regalo en la ciudad de t o a i los días 20, 21 y 22. A partir de las 18 horas en el nuevo paseo del, del Boulevard, que está en la, el Boulevard Brown、uh -huh. entre Mitre y 9 de julio. Que tenemos una, una nueva edición de, de la Feria del Regalo. La verdad, que en esta oportunidad hemos tenido una, una gran convocatoria de, de artesanos, artesanas y manualistas que se han inscrito. No solo、mmm, productores locales, sino también de, de la vecina ciudad de Santa Rosa, como de, de Catriló, de Winifreda, tenemos gente de Realicó, de Castex. Así que la verdad que muy, muy contentos por, por esta nueva edición. De hecho, estamos terminando acá con, con los compañeros de, de la municipalidad de, de armar toda la apuesta, n o de, de armar las banderas, luces y, bueno, y, que, y que se disponga todo para, para que sean tres, tres hermosas tardes para, para pasar en, en Toay. d、eh, eh, ¿qué, ¿Qué edición es? ¿De la del regalo? Sí. Eh, en mi caso es la segunda, este, nosotros, este, yo estoy... Hace menos de dos años en la gestión, así que、eh, se habían hecho en, en otras oportunidades, pero bueno, después con, el, con la pandemia y demás, este, b u n obviamente o no, no se pudo hacer nada, ni, ni, ni la feria mensual, ni por supuesto la del regalo, así que hemos, hemos retomado con, con todas las fuerzas. El año pasado tuvimos este, 90 personas, 90 artesanos y artesanas, este año tenemos 100, un poco más de 150,、eh, así que bien, este, Está todo previsto como para que pasemos unas este, tardes, noches、eh, agradables y, y con bastantes productos y, y bien、eh, variados, ¿no? Para, para que la gente pueda、uh -huh. venir a, a pasear, pueda venir con su, con su reposera, que pueda venir con su mate,、eh, escuchar un poco de música y, y, bueno, y por qué no hacer su, sus compras n a v i d e ñ a s ¿Qué cantidad de stands va a haber? un Poco más de 150, tenemos algo de 157, 58, no, no recuerdo bien, pero sé que son más de 150,、eh, de, de, productores, ya te, te digo, locales、uh -huh. como, como de otras ciudades,、eh, que van... desde lo que tiene que ver con el ecogar, con lo textil, con lo que es cerámica, lo que es, este, billuterí,、eh, accesorios, a、eh, reciclado, madera, cuchillería, vidrio,、eh, bueno, es bastante, bastante variada la, la propuesta que hay, que hay este año. Se ha trabajado mucho también para, para fomentar y para,、eh, Acompañar a, a los artesanos y artesanas en, en el proceso de, de producción y que para que puedan estos tres días、eh, comercializar su, sus productos. ¿Hay más artesanas que artesanos?、Eh, no, no, no. La verdad es que en realidad.、Eh, Y suelen ser más las artesanas, pero, pero no es tanta la diferencia porque en, en la mayoría de los casos、eh, son, son pequeñas unidades económicas, como le digo yo, familiares. n o Entonces, este, todo lo que tiene que ver con la elaboración de alimentos también suele ser este, emprendimientos familiares y, y el, el varón acompaña también bastante a, a, a los puestos y a reemplazar y a, y a colaborar también en, en la venta, en los traslados. bueno...、Uh -huh. Eh, generalmente es toda la, la familia la, la que viene y acompaña a, las, este, a las, los artesanos.、Eh, recién decías que des, desde el municipio, desde t u á r e a se fue promoviendo también、eh, la producción. ¿Hay alguna línea de acompañamiento económico o cómo es、tenemos、esa promoción? Sí, porque tenemos las, las líneas de no solo lo que es los. Los microcréditos, ¿no? Que son financiados por el gobierno provincial a través de la ley de descentralización este, y a través de, de los municipios, tanto el Ministerio de, de Desarrollo Social, con lo que es el, el programa de economía social, que ya lleva más de 12 años、eh, funcionando en nuestra provincia, como lo que es el. La línea de desarrollo productivo que depende del, del Ministerio de la Producción, y a su vez también con programas municipales de acompañamiento, también que tienen que ver con, no solo con, con lo que es equipamiento e insumos, sino con capacitaciones, ¿no? Hemos trabajado. Eh, bastante en,、eh, o, o, o hemos acompañado con capacitaciones que, que tuvieron que ver con, con lo que es la comercialización, el marketing, monotributo、bueno, social,、eh, la utilización de redes sociales,、eh, la, la formalización o la, la propuesta de, de venta también. Y, y bueno,、eh, creo que eso hace también que cada vez sean más los, los, los artesanos o artesanas que. Que, que se animan, ¿no? O que este, a, estar, a estar en la feria.、Uh -huh. ¿Había alguna、eh, limitación, digamos, en cuanto a la producción? ¿Eran solo quienes partían de la materia prima o también sí, por, por supuesto, ahí r e v e n t a No, no, no, por supuesto no está permitida la reventa. Eh, bajo ningún punto de vista, porque no es una, a ver,、eh, la diferencia que por ahí nosotros siempre tratamos de explicar a, a quienes nos consultan o se acercan al área o se comunican telefónicamente es que no son feria de emprendedores. ¿no? Más allá que los artesanos lo sean, pero、eh, que son ferias de artesanos, a r t e s a n a s y manualistas, ¿no? donde hay una intervención de la materia prima y a partir de eso se crea este, un producto que es único, un producto que no está industrializado, un producto que vos te llevas con el agregado de valor del diseño y de la mirada, el color y la forma que le hayan dado esas manos. Entonces,、uh -huh. este, por un lado es eso y por otro lado, en el caso de lo que tiene que ver, bueno, por supuesto tienen que ser mayores de edad. Y、lo que tiene que ver con alimentos eh, eh, es condición sine qua n n el carné sanitario vigente. Y en, en los casos de quienes elaboran alimentos, se hace una, una inspección también a las cocinas ¿no? y, una, y una habilitación o un permiso de que esas cocinas están en condiciones para, para elaborar los alimentos que, que se comercializan. Excelente, conversamos con Laura Sácara, directora de Producción y Desarrollo Local. Laura, si querés este, bueno, reiterar la invitación. Sí, por supuesto, invitamos a, a, a todos y todas, a, este, a, a las v e c i n a s y vecinas de nuestra ciudad, como de, de ciudades vecinas, a, a participar y a venir a, a pasear y a pasar las, las tardes en Tuay, como decimos siempre, la feria de artesanos y artesanas va a ser 20, 21, 22 a partir de las 18 horas y hasta las 23. La verdad, que esto que decían ustedes en, en un comienzo de las, las noches lindas de, de verano se prestan para que uno se quede hasta, hasta más tarde. Eh, vamos a tener el acompañamiento y esto es importante y, y agradezco el, el momento que me dan para, para difundir que va a estar el personal del Hospital Taladriz los tres días en el hall central del municipio con, con vacunación de COVID-19.、Eh, así que todas las personas que, que quieran consultar sobre su, su calendario de, de vacunas o, o que quieran este, aplicarse la, la dosis que le correspondan se pueden acercar. al hall municipal y después el día 22 vamos a estar haciendo este, en conjunto con el área de cultura y turismo de la municipalidad、eh, shows musicales también acá en el frente del municipio y vamos a tener la, la participación en un stand de la fundación Karumapu que es una fundación、eh, de, de Del área ambiental de la Universidad Nacional de La Pampa, con lo, van a estar exhibiendo los productos este, que ellos realizan a partir del reciclado de, de las botellas、uh -huh. de, de amor o las botellas ecológicas y van a estar también recolectando botellas. Así que todos aquellos que tengan en, en sus hogares y, este, y, y que vayan juntando este, este plástico en, en, en estas botellas lo, lo pueden acercar. Y también van a estar las chicas de. Eh, eh, Que, que en su momento fueron de luchadoras de la vida. Ahora, en este momento, no, no recuerdo cuál es exactamente. Coriza, ¿no es el nombre? No, es que el nombre? Es. no ella es, es de Santa Rosa.、Ah. Eh, el grupo que se conformó de chicas acá de la ciudad s so s de Sobrevivientes del de, de, de, de padecimiento de cáncer. Totalmente, sí, exactamente. Van a estar con su stand mostrando, este, las, los turbantes y, y, los, y las, los productos que, que realizan para acompañar a, a las mujeres que, que están pasando y a las niñas este, y jóvenes que, que pasan por, esta, por este proceso, por esta enfermedad tan, tan cruel en la mayoría de los casos. Y,、eh, y van a estar aquellos que quieran donar、eh, modal. e La modal、uh -huh. la van a estar recibiendo para ya que ellos todos los turbantes, y, y, y igual que las, las pelucas que p r e p a r e n y demás, es totalmente gratuito ¿no? para, para acompañar en esta causa tan, tan noble y que, y que nos, nos, nos toca o nos puede llegar a, a tocar a todas. Bueno, ojalá、así、que sean que, buenas jornadas todas. Entonces, así que sí, tal cual. Nada, este, agradezco que me den este, este momento para, para contarles esto e invitar a, la, a todos los vecinos y vecinas a. A venirse, las calles van a estar cortadas, van a e s t a r peatonales, así que los chicos van a poder estar con sus bicicletas, este, con su pelota y las familias con, con sus r e p o s e r a s y demás, pasando las tardes en nuestra plaza, que, que bien linda está todo lo que es el paseo. Hermosas las rosas que tiene la sí. plaza. <risa> nuestros placeros, sí, sí, nuestros placeros. Sí, nuestros placeros se esmeran, Jorge y Pedro se esmeran mucho por tener nuestra, nuestra plaza bella siempre. De hecho, por eso. Nos corrimos, nos、claro. mudamos al paseo del bulevar o d para, para no estropear ese espacio y que realmente la gente lo pueda disfrutar y estar ahí a la sombra. Y, y ¿por qué no? Esto, este, pasear por, por la feria y, y, y comprar este, regalos este, para, para la familia o para, para sus casas. Gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Ahí conversábamos con Laura Sácara, directora de producción y desarrollo local de Toay, nueva Feria del Regalo, arranca hoy a las 18. Y un abrazo a Jorge y Pedro. Los placeros de acá a la vuelta.